Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es Hora Libre, Hora Libre en el aire de Farco Satelital. Con la, eh, esta vez con la visita nuestra a una escuela. Estamos en los estudios de la Escuela 3, Distrito Escolar 19. Así que son los chicos los que nos reciben a nosotros, nosotros desde el programa RED, Red Escuela de Comunicación del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Y para todos los oyentes que quieran sumarse a esta red del Farco, del Fueblo Argentino de Radios Comunitarias. Y, y todos aquellos que también quieran repetir este programa como lo hacen habitualmente en Mendoza, en Cuy, en Salta, aquí en Buenos Aires. A todos les mandamos un fuerte abrazo. Nosotros estamos en hora libre con eh, varios chicos que ahora nos van a contar de qué curso, de qué barrio son y demás. Así que hechas las presentaciones así en general, después vamos a mandarnos y demás. Eh, vamos ya a presentar hoy a los chicos de la Escuela de Enseñanza Media número 3, profesor Carlos Gerizo. Eh, les cuento que estuvieron trabajando ahí con Antonella Ferrer Zolecci Que es quien lleva adelante el taller junto con Adrián Negro ¿Es así el nombre? Sí, sí que ahí está ayudándonos con las fotografías, haciendo un poco de registro A ver, eh, ¿cómo les va chicos? Muy bien A ver, nombre, apellido, ¿de qué barrio son? Se los escucha bien, así que traigo Bueno, yo soy Luis Chamoso y vivo acá en Nueva Pompeya. Barrio Pompeyo, bienvenido me llamo Fernando y vivo en el Bajo Flor. Me llamo Facundo y vivo acá en Bajo Flor. Acá el muchacho que está haciendo un esfuerzo con un enorme dolor de muelas, sí, así que agradecemos en serio la presencia, que le ponga sonda, yo sé que le cuesta muchísimo. Muchacha, bienvenida. Gracias, mi nombre es Carolina y vivo acá en Bajo Flor. Bien, tenemos un compañero más, ¿nos va, nos va a saludar el nombre? tampoco. ¿Hay ¿Alguien que me diga el nombre de este muchacho? ¿Cómo se llama? Así lo presentamos. Si Martín. Martín, bueno, bienvenido. Después hablamos. Dale. <ríe> Allí en la operación técnica tenemos a César Baldoni, está en la coordinación de piso Néstor Cortés. Y bueno, como les dije antes, Antonio Ferrer y el ahí ayudándonos en lo que es la producción de contenidos y demás. ¿Qué les habla? Mi nombre es Cristian Gauna, en la producción general del programa está siempre Marino Molina, así que, bueno, saludamos a todo el equipo. Chicos, ¿de qué curso son? ¿De qué año, en qué año están? ¿Qué turno? ¿Qué me cuenta? Estamos en el quinto o séptima, turno vespertino. Turno vespertino. Bien, o sea que arrancan siempre tipo 18, 18-30. Sí. Eh, ¿De qué vamos a hablar hoy? A ver, cuéntame más o menos los temas. Vamos ¿no? a ver? hablar la historia de la escuela y por qué se llama así. bien Una de las cosas en la historia de la escuela. Hay, ¿Hacen proyectos ustedes? ¿Hacen actividades aquí? ¿Aparte? ¿Qué clase de proyectos? No sé, si tienen proyectos que tengan que ver con la producción, con el acompañamiento para situaciones particulares, o no sé, si tienen. No sé, Acá tienen guardería. ¿Cómo funciona eso? Así como... A partir de las 6 hasta las 10 de la noche, que es el momento que nosotros cursamos. Eh, los cuidan mientras que o sea, las alumnas madres estudian, le dan de comer le, a la salida si sobra leche, yogur de la tarde o de la mañana, se si lo reparten a los chiquitos y nos llevamos ah, a ver, vamos a explicarle a la gente, porque es un horario muy particular, para una guardería si los jardines, por lo general de la mañana o a la tarde, en de... este caso los jardines en sí son de 8 a ser de la tarde, o claro. sea, hay dos turnos, mañana y tarde. Y este, no sé, es un caso especial que lucharon, no sé si el director o algunos profesores, para que haya guardería en la noche, sí. para eso, las alumnas madres. O sea que eso lo, le permite a todas las que son mamás poder estudiar y, y sabiendo que están acá en la escuela, sí. ustedes y sus hijos. Sí. Muy bien. Bueno, vamos a contar después un poquito más de la experiencia y cómo se organizan, y cómo se conectan, cómo se comunican y demás, ¿no? ¿De qué otra cosa vamos a hablar? Eh? ¿Algo de música? ¿Vamos a escuchar algo de música hoy? Sí, vamos sí. a escuchar una canción. El tema se llama Cancioncitas de Amor, el artista Romeo Santos, del álbum Fórmula, volumen 2, del año 2014. Vamos con la primer tema musical entonces. Baby, baby. Desde hoy las emisoras las detesto Por estar sonando cancioncitas de amor Melodías que relatan lo perfecto Quizás de esos cantantes no las roto el corazón las montañas te temor una avalanche me Ahí nos contaba Patricia que te puedes comunicar con nosotros vía web también a horalibreprogramareg.com.ar horalibre, arroba, programareg.com.ar Les decimos también que si quieren ver fotografías, si quieren eh, ver algunos de los videitos y conocer las caras de quienes realizan el programa, lo pueden hacer en Facebook con escribir programareg todo junto. Allí van a poder encontrar las fotografías, te encanta hacer fotos en fotos seguro. Me miró con una cara como diciendo... <risa> Hay que bajar Photoshop, olvídate. Y agradecemos a la gente del fútbol Argentino de Radios Comunitarias. Eh, aquel que quiera escuchar el programa, bajarlo o llevarlo a alguna de las emisoras, lo puedo hacer. Eh, yendo al sitio web www.farco.org.ar nosotros queremos eh, saludar a todas las FMs y AMs que nos repiten en el país, a ellas un fuerte abrazo a la gente de FM Educativo 92.3 de Río Gallegos, Santa Cruz a FM La Nueva, Formosa Capital FM la, FM la Posta, Moreno Buenos Aires, FM Raíces, La Plata Buenos Aires, Radio Comunidad Visual Lugano Ciudad de Buenos Aires, Radio Cultura de Santa Fe que es una emisora online, que es Radio Cultura .com. a la gente de Radio El Aguilar, Comunidad El Aguilar, Provincia de Jujuy, a la gente de Radio La Milagrosa, Ciudad Oculta, Ciudad de Buenos Aires, aquí en la Ciudad de Buenos Aires, a la gente de todos los oyentes que nos permiten comunicarnos vía Radio Luna Azul, Umahuaca, Provincia de Jujuy, y FM Moral, Chipoletti, Río Negro. A todos ellos un fuerte abrazo. Muchísimas gracias por estar ahí compartiendo y armando esta red de radios comunitarias. Eh, chicos, estábamos hablando un poco en la presentación acerca de cómo se llama también la escuela ¿no? ¿Cuál es el nombre de la escuela? La escuela se llama Carlos Genizo ¿Y por qué tiene este nombre? ¿Quién fue Carlos Genizo? A ver, él me cuenta por lo menos cuáles son las versiones que circulan eh, Era un profesor que era maestro y luchó, hasta, hasta donde tengo entendido, por la guardería del turno noche Mira. ¿Y por qué lo conocemos? ¿Está vivo? ¿Falleció? ¿Alguien sabe algo? Y no, en homenaje, porque había fallecido, le pusieron así a la escuela, antes se llamaban EMEM número 3, nada. ¿no? Que era, en una época era EMEM, Escuela Municipal de Enseñanza Media, hoy Escuela de Enseñanza Media número 3, de E19, que es Distrito Escolar 19, ¿no? Eh, a ver, ¿y ¿cómo funciona la escuela? A ver, ¿pueden contarme qué orientación tiene? ¿Qué hacen ustedes? Técnicas comerciales, bachillerato, ¿qué es? Y nosotros estamos en la parte de bachiller común, en, en comunicación social. ¿Qué actividades hacen específicas del área de comunicación? ¿Qué, qué, ¿Qué cosas tiene de distinto, digamos, con otro bachiller? Tenemos periodismo, cultura y medio, que ya sale con, o sea, con otra forma de pensar, todo el título para ser periodista, ya para armarte tu carrera sino que pensadas de otra forma. Que lo... Ya tiene la currícula orientada, digamos, hacia el área de comunicación social. Pregunto, porque por ahí tuvieron que hacer también, me imagino, la elección de música, de temas para hablar y cómo contar. ¿Cómo, cómo se organizó eso? ¿Los temas musicales que nos eligió, por ejemplo? ¿Fueron las profes, fueron ustedes? ¿Cómo fue? Bueno? <risa> los temas lo dijimos nosotros y hablando con los profes nomás y nos pusimos todos de acuerdo. Lástima que faltaron un par de compañeros. Sí. ¿Cuántos son en el aula, habitualmente? Dos o y somos nada más. Son pocos igual. Está bien. Eh, bueno, es turno despertino. O sea, seguramente suele haber más alumnos en el turno tarde y turno mañana, ¿no? Pero, ¿ustedes trabajan algunos? Mm, solo yo creo. <risa> Un laburador. ¿Por y qué ab... mentís? Yo trabajo todo el día lavando ropa, limpiando, <risa> bueno cuidando es una... a mis hijos. ¿Cuántos hijos tenés? Dos. Dos chicos. ¿De qué edad es, che? No necesario decirle eh? ¿De los chicos? Sí. La tuya no. Mi nena en octubre cumple los seis y mi nena este mes cuatro. Son chiquillos. ¿Cómo se portan? No, son un amor, son los angelitos del cielo. Pero van en otra dirección ellos. Son del cielo, pero van así con mucha Para vitalidad. Abajo. Mal, muy mal se portan. Me dijeron que es la peor etapa. Pero durante... Que preguntan, ¿por qué? ¿Qué es esto? ¿Qué hace? ¿Por qué? hace por qué aquello por Igual en los 21 se termina. Gracias por la noticia. Claro, no es tanto tiempo. Vamos, ¿no? si llego. Te pregunto, ¿cómo te organizás vos con el tema de venir a la escuela y los niños? Bueno, empecemos a partir de las 10 de la mañana que a la hora que me levanto yo. Está bien, igual terminas muy tarde acá. Sí, a las... 10 menos 10, tenemos tiempo para ir a buscar a los chicos a la guardería porque ya a las 10 se cierra y nos vamos todos. A ese quinto es el único año que queda hasta tarde. Lo que significa que nadie se acuesta antes de las 11, 11 y media en casa y con suerte. No. Yo a veces me duermo a la 1 porque mi nena está mirando dibujitos y al otro día que se levante, que desayune, que coma y de ahí llevarla al colegio que entra a la 1 de la tarde. Llego, me fijo en el otro chico que tengo hasta las tres y media que me tengo que volver ir, y son a las cuatro y 10 y después un rato más meriendan y vuelvo para el bebé ¿y te acompañan? Y... sí <risa> por suerte sí ¿te ayuda alguien? Sí. El, el cuidado. Y... está mi pareja ¿ah, o sea que se reparten una que otra actividad? cuando yo tengo gimnasia en contraturno me lo cuidan a él, el nene Bien. y yo dejo a mi hija y vengo al gimnasio, y después a las 2 de la tarde termina el gimnasio y me voy, busco a mi nene y me lo llevo a la casa de mi mamá. Sí, ¿y alguna vez tuviste que venir al aula con los chicos o no? Sí, porque a veces las maestras, mmm, con el tema de los colectivos, no llegan a horario, mm. y a veces los tengo que aguantar 15, 20 minutos, mis compañeros saben cómo son mis hijitos. ¿Sos la única que mamá dentro del curso o hay más? Eh... Ay, mira, me están diciendo que hay una afuera, una compañera, hay dos cuatro. más, son cuatro, sí. cuatro con niños, o sea que si no llega la maestra de los hay chicos, que un rato. estamos hablando de cuatro chicos mínimos en el curso. Yo tengo dos, mi otra compañera tiene dos, y después las otras dos tienen uno. Bien, seis chicos. ¿Cómo es cuando vienen seis niños al aula? Nunca pasó eso, pero si pasa, yo te digo por experiencia, el infierno. Digo, bueno, igual se puede dar clase ¿eh? yo doy clase con pibes, y a veces también va en la mañana del profe, que le tiene que poner cierta garra con los chicos y con los grandes. <risa> Digo, claro, no es tan sencillo. Bien, tienen bastante actividad, ¿hay alguno que realiza otra actividad? Vos me contabas que le, aparte estabas estudiando otra cosa. Sí, estaba estudiando, estoy estudiando, así está matriculado, y lo hago por las mañanas. Por las mañanas. Sí, ¿y cuánto tiempo te lleva? ¿Cuántas horas? ¿Cómo es? Y es un horario tipo de escuela porque se empieza de 8 a 12 toda la semana y, y es la cantidad de tiempo que te dan ahí para estudiar. ¿De 8 a 12, que es de lunes a viernes? Sí, de lunes a viernes. ¿Cuánto tiempo dura la formación? La cista matriculada de tercera categoría te dura cuatro meses. Si querés seguir, podés hacer la de segunda que te dura 6 meses y la de primera que te dura un año ¿Qué perdón, ¿no? pero no tengo ni idea ¿qué diferencia hay entre la tercera, la segunda y la primera categoría? mira, en la tercera categoría puedes hacer instalaciones de gas en un domicilio solo okay. en casas simples, comunes después el de segunda categoría puedes hacer instalaciones de gas completas eh, en edificios de hasta 4 pisos oh, mira Y después, en el de primera categoría, tenés que, podés hacer instalaciones de gas en industrias, empresas, cosas más grandes. O sea que tenés la matrícula y la firma como para poder vos habilitar las instalaciones. Claro. ¿Vas a hacer los tres modelos? No. Sí, <risa> voy a hacer tercera y segunda, porque claro. primera ya no. ¿Es mucho? No me veo tanto, pero bueno. Pero igual podrías hacerlo ahora y después retomarlo, por ejemplo. Sí, que... se puede hacer. Por eso están divididos en tres partes. O sea que lo puedes retomar, por ejemplo, hacer algún nivel este año y después retomar para hacer en otro año más tranquilo, después del quinto año, el último nivel y esas cosas. Claro, sí. Además, un requisito para hacer el de segunda es terminar la secundaria. Ah, que... o sea que primero tenés que terminar si sí la secundaria para poder avanzar a otro nivel. Claro. Nivel, ¿cómo se te ocurrió estudiar esto? Y por el tiempo que tenía. Eh, yo tengo 21 años y ya estoy medio grande, repetí dos años en otra escuela, estaba en un técnico uh -huh. y no me gustaba estudiar a la mañana, además entonces... estaba en tiempo completo. Y entonces ahora vas a la mañana a estudiar. Claro, ahora me tocó igual a la mañana, <risa> pero antes estaba en tiempo completo, como las técnicas. Doble turno, claro. Claro, doble turno, así que me anoté a la noche. Y trabajaba a las tardes. Y después empecé a estudiar. ¿Y la decisión costó? ¿Cómo, cómo fue que tomaste la decisión de decir, bueno, ahora me anoto y voy a hacer un curso porque yo tengo ganas? Claro, por el trabajo más que todo. Para conseguir laburo. Claro, porque eh, hacer reparaciones en casa, de, no necesariamente de gas, pero a veces te preguntan si podría hacer algo de gas, pero no estoy habilitado para hacer eso. Claro. ¿Estás laburando ya en esto? Eh, en instalaciones digamos, no. Pero sí en el área de servicios, digamos. Si una casa te pide, si algún vecino te, te pide que vayas a hacerle la gochada de plomero, ¿y eso sabes o no? Eso sí. sí, sí, sí. Si acá me hacen enseña de que no sabes, te ponen en cierta duda todavía. <risa> no, no va a explotar, no, no sé el nah, más. Pero sí, sé ¿sí hacer un par de cosas ya aprendí no no pero lo aprendí con mi papá Mirá. él trabaja hace de todo se defendió toda su vida trabajando cualquier cosa así que yo lo miraba y aprendía un poco de todo a veces me llevaba a su trabajo me quedaba mirándolo pero no me gustaba pero después sí me olvidé, me quedé obligado a trabajar solo así... ¿Y ahora te gusta cuando vas a estudiar allá? ¿Es interesante o más o menos? Sí, es interesante. Más que todo la parte de dibujo, cuando se dibujan todas las cañerías en un plano, uh -huh. tenés que presentarlo a la compañía de gas. Eh, es un tema, porque a veces te rebotan cuando te sale mal el dibujo. Claro, hay que aprender también Así la técnica. Que tenés digamos, que saber dibujar para que estés habilitado para hacer las instalaciones de gas. ¿Hiciste una escuela técnica hasta qué año? Hasta el quinto año. O sea que toda la parte de dibujo técnico la tenés. O sea, sí, no sí, está, sí, la ¿eh? tengo más o menos clara. bueno. Bueno, vamos a hacer ahora un corte. Está bueno también para ir conociendo ahí opciones, ¿no? Eh, ahí tenés como un plan B. Uno se puede dedicar después a estudiar algo de comunicación. O ya tenés un oficio. ¿Sí? Está, está bueno en ese sentido también como... Esto de ir buscando oportunidades, ¿no? vamos a escuchar algo de música? ¿Les parece? Sí, antes o... Tenemos un tema musical y tenemos una historia de vida, pero vamos con el tema musical. ¿Les parece? Escuchamos algo de música que vamos a escuchar ahora. ¿Qué nos dice? Bueno, vamos a escuchar un tema de Rodrigo, Un largo camino al cielo, del álbum A 2000 del, del año 1999. Perdón por no poder defenderte sintí todo será diferente te si no se puede explicar que tengo que de el más criticado por muchas cosas que hemos pasado Yo sé que pronto nos veremos para hablar de, Rassi, de, Nueva Italia, de Y juntos salir a fumar y Perdón por no poder defenderte, sin ti todo será diferente, digo así no se puede explicar. Este vuelto es el traje civesteral, seguro seré el más criticado por muchas cosas que hemos pasado. Yo sé que pronto nos veremos para hablar y de racia de charrigancias. Y mirándote desde arriba, Una loca amivo en el cielo Tú llorando y sufriendo Los huesos de mentira Y tu Alejandro un ejemplo Compañeros de trabajo, si cuando me acuesto recuerdo, yo le diría el ale bailando, yo sé que estarás en las estrellas, bajando por la vía lateal. Los ángeles hoy tocan piano, no quieren tocar.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 Llevamos ahí al potro de Rodrigos. eh Ahora estamos en el aire hora libre y vamos a, a seguir hablando acá con los chicos de la escuela de enseñanza número 3, distrito Escuela 19, del, del barrio de Flores, ¿no? Eh, esta escuela que, por otra parte, bueno, tiene algunas características particulares porque tiene tres turnos, turno mañana, turno tarde y turno vespertino. La pregunta que le hago ahora para que podamos empezar a pensar también posibilidades y a otra gente que capaz que nos anima a veces a, a tomar la decisión de volver a estudiar y demás, es ¿por qué vinieron al turno de Espartino? ¿Por qué ustedes se sumaron a un turno que empieza a las 6 de la tarde? Yo Están entrando las compañeras, se encontraron en el celular? Sí, Tenemos dos compañeras que salieron rajando porque habían perdido un celular. ¿Ya está? Bueno, a ver, ustedes no estaban en la primera parte, así que las vamos a presentar. La pregunta es por qué vinieron a, a estudiar a un turno vespertino. ¿Cuál fue la decisión por la cual terminan estudiando a las 6 de la tarde? Así que, pero, pero, pero dígame su nombre, apellido. Yo ahora te acerco el micrófono. Hola, me llamo Mónica eh, Torres. Bien. Me agité. Y sí, eh, eh, era un celular. Decimos, vale. Me muero. Compañera, a ver, dígame bueno. su nombre. Bueno, me llamo Lucía, tengo 18 años. Hace calor. No. Bien, la pregunta entonces es, ¿por qué vienen a una escuela vespartina? ¿Por qué tomaron la decisión? o ¿Cómo es que llegan a estudiar a las 18 horas hasta las 25? Y llegamos a al turno vespertino por eh, comodidad horaria, puede ser. Eh, tengo una hija de 10 meses, eh, también trabajo y como que es más, se hace más fácil a la hora de venir al colegio y ter querer terminarlo. Este, y creo que es una buena oportunidad porque te, eh, te permite terminar el colegio mientras te vienes ¿Vos dejás a, a tu bebé en la guardería? ¿Cómo te organizás con las tareas para estudiar, con ir a gimnasia? ¿Cómo, ¿Cómo se hace eso? No sé, en tu caso particular, digo, ¿cómo te organizaste vos? Mira, en las tareas generales, o sea, eh, te vas organizando como puedes. Eh, pero con educación física como, como trabajo, yo estoy de desde el año pasado, entonces hago trabajos prácticos y ahora eh, me retiro antes del colegio también, eh, también lo, que es lo que tiene de bueno el colegio, que, Si vos estás trabajando, podés hablar para poder irte antes, y eso está bueno. Creo que es una oportunidad para poder terminar. ¿Y en el caso de ustedes, por qué vienen a un turno de partido? ¿Cómo se organizaron? ¿Cuál es su situación digamos? Que no sé, yo llegué porque había repetido como dos o tres veces en otro colegio, re temprano me levantaba, iba a sumar sinámbula, así que no me gustaba. <risa> y nada ¿qué orientación estudiabas antes? Bueno, que era comenzar el bachiller, pero... no, bachillerato industrial sí. que era, no común, Bachillerato. bachillerato y acá viniste por la orientación, viniste por el horario, ¿cómo llegaste a la escuela 3? ah porque bueno antes de eso yo hacía eh, talleres, muchos talleres que venía acá con una una chica, una señora Patricia uh -huh. y me dijo y le dijo a mi mamá y me anotó, no así que Y prefería la noche, porque me gusta, porque por ahí, como yo soy ama de casa, hago todo lo que tengo que hacer en, lo que tengo que hacer en la casa y después ya me quedo tranquila y me voy al colegio. chicos? Sí. ¿Cuán, sí. ¿Cuántos niños tenés? Uno, ya va a cumplir tres. ¿Te ayuda alguien con la crianza de los chicos y la organización de los horarios o cómo haces? No, y lo tengo yo muchas veces, pero ¿viste? me ayuda bastante la guardería así que, ah también usan la guardería como las dos compañeras, sí, bien. sí porque viene igual a la noche viste y nada se queda, ya está acostumbrado, ya se gradúa conmigo encima, ah. tres y yo tengo ya en quinto y ya empieza bien jate, ah. o sea, vivió conmigo en el <risa> colegio bueno está bueno porque les permite a ustedes estar cerca sí. de los chicos Y por otra parte, que vos puedas terminar el secundario sí. y que él... Sí, a yo cuando empecé el colegio venía todos los días, no faltaba nunca. ¿Por qué? Porque me, me, lo me lo cuidaban y aprovechaba y tenía mi, mi espacio también. Por ahí me viste lo pero me ayudaba bastante. No sí, y claro. eh A ver, ¿cómo se suele sí. disfrutar? yo no, desde el punto de vista como madre qué sé yo disfrutás eh. estás haciendo algo que es para vos y para tu futuro o sea estás con tus compañeros amigos eh. haces la tarea todo pero pero es algo para tu futuro y para tu bien y, y se disfruta eso y más si sos madre y te entiendo que ser más de casa o trabajas y como que te relaja o sea tu no, un espacio libre también a pesar de que estás en el colegio Ahí hay algo interesante, que es, si vos lo disfrutás y sabés que aparte te va a salir bien a vos, en cierto modo también le garantiza que a tu hijo también lo va a beneficiar. Si bien, a los que hijos e hijas también, y sí, que vos sí. puedas tener tu secundario, que puedas tener un mejor laburo, que puedas tener una mejor perspectiva, también le ayuda a ese niño a saber que va a tener una mejor perspectiva en la familia, ¿no? Y ustedes, les pregunto, los que ya venían aquí en el, primer, en el segundo bloque, ¿por qué vienen a un turno de Spartina? Eh, ¿por qué tomaron la decisión de, de sumarse también a una escuela que empieza a las 6 de la tarde, cuando casi todo el mundo vuelve a la casa? Yo, me, yo estoy en el turno de vespertina por comodidad horaria en resumen, porque soy un vago <risa> Bueno, pero igual venís sí, no, la, no laburás vos Sí, no, no laburo, quiero terminar la escuela y después buscar un laburo porque tener un laburo y estudiar más o menos Venía acá después de trabajar, hecho ¡Eh, moco y. ¿Qué sentido tiene? No queréis darle. No queréis prestar atención, te queréis ir. Ah, oh, yo laburo el, el cuarto año. O sea, el sí, pero en salga. mi caso, si yo voy a laburar vengo con una. Es que cada persona, <risa> porque hay muchos que tienen mucha energía, como yo que estoy todo el día movimiento, con un hijo, voy, vengo, voy, vengo, estoy acá no, para allá. No, no, no, no, no, ¿Entendés? <risa> <risa> y en cambio, a él le gusta estar acostado mirando la tele ya pues cada persona tiene su cosa entendés y por él le yo bueno dijo bueno no me pongo a trabajar tampoco pero me muevo en el sentido de hacer muchos talleres, ¿entendés? por eso es lo que dice, él está bien, él sí, por él a él le gusta estar tranquilo hasta que termine quinto, yo también pero sin embargo me muevo, te pregunto qué, qué talleres realizás porque es la segunda vez que me y para contarme qué recorrido hiciste en otras partes ¿no? estuve cuatro meses haciendo lavado de alfombra taller eh. <risa> y bueno eh no sé hago artesanía eh, ahora estoy haciendo eh almohadones todo que sea costura eh, sí eh velas todo todo artesanal si es lo posible huevo wow, de pascua te hago Demasiadas cosas. Demasiadas cosas. Yo soy muy... Hay coagama de casa con todo eso artesanal. Pero quiero terminar el colegio y hacer otras cosas. Que sean dos años. Es que ya no hay. Dos años hay de cinco hasta ahí. De, no sé. la señorita que cuidan a los chicos. Ya son cinco años. Antes eran tres años. Y ahora como que bueno. Cinco años son. <risa> Tenés que hacer A ver, igual ahí, ahí aparece algo que a mí me parece interesante, por lo menos para que volvemos. Estoy tocando el micrófono, ¿eh? así que se escucha algún ruido. Eh, lo primero es esto, digo, reconocer que uno tiene como oportunidades también de irse formando en algunos oficios. vos hablabas ahí de algo de repostería, eso de hacer huevos de pasta, de poder conocer almohadones. Seguramente también eso te da la perspectiva de poder trabajar en otros ámbitos, Antes incluso de que te recibas, o de poder vender eh, la producción, vas a acordar a, al compañero que ya se estaba formando también en un oficio, digo, no es que la escuela te va a dar todo, sino que vos también estás buscando como otras oportunidades extras, ¿no? Claro. Porque hoy en día, está bien, la secundaria es la secundaria, entras, pero no es, para mí, la secundaria es como, no sé, tratar en séptimo porque tenés que tener algo, Algo sí o sí. Es como conocimiento o... básico, pero que no asegura nada. No asegura mucho, digamos, pero tenés que hacer algo más porque no, no servís. Vas a servir con secundaria uh -huh. de limpieza. No, claro. no, es mucho. no sirve, para mí no sirve. De hecho, bueno, yo creo que sí sirve, lo que pasa es que no te garantiza no, pero... eh, el mundo del acceso laboral. Digamos. O sea, está todo caro ahora, subió todo. No sé, no entiendo, ¿por qué no bajan las cosas? ¿Querés ah, bueno, que hablemos política la Bueno, una cosa es la economía y la otra cosa es la formación. Sí. Pero está todo caro, por eso tiene que ser algo hoy en día, algo más que hacer talleres. Tan Va, vas a necesitar esto, sí, me parece que todos necesitamos es garantizarnos algún modo para poder sobrevivir y ser sustentables, ¿no? Eh, no podemos vivir, digamos, de la caridad de nadie nadie, no, nadie te va a ayudar si vos no querés bien, vamos a escuchar algo de música ¿con qué vamos ahora? ¿Qué, qué música vamos a disfrutar? ¿quién me hace la presentación? se acerca bien al micrófono que me haga la presentación y escuchamos algo ahora de música aquí en Hora Libre con los chicos de la escuela 3 bueno, ahora vamos a escuchar un tema de Man Anthony Vivir mi vida el álbum 3.0 del año 2013 me preguntan cuál es tu legado La búsqueda puede ser complicada, pero en realidad debería ser simple. Yo soy padre, soy hijo, soy hermano y soy amigo. Yo soy mi música y tu sonrisa. Soy las calles de Nueva York y Puerto Rico. trato de tocar la vida de mi gente del mismo modo en que han tocado la mía. Yo vivo para, de alguna manera, dejar mi huella. Yo simplemente vivo... en www.farco.org.ar Continuamos en el aire de Hora Libre. Nosotros les recordamos a aquellos que quieran ver las fotografías, que quieran conocernos, eh, lo pueden hacer por Facebook con escribir todo junto a Programa Rec. También los pueden escribir eh, a nuestra dirección de mail libre arroba .ar. También pueden ver eh, las diferentes producciones de las versiones de Hora Libre aquí en Parco Satelital y también en las otras versiones locales que tenemos a radiográfica y en Frecuencia... Eh, donde lo pueden encontrar es en el sitio www.programarreg.com.ar www.programarreg.com.ar y bueno, como siempre, ¿no? tienen las posibilidades tanto las radios como las personas, gratuitamente, se hacen socios ahí en el sitio del estilo Argentino de Radios Comunitarias y simplemente buscando el sitio www.farco.org.ar ahí pueden bajar los programas y también ver Y escuchar programas anteriores. Eh, chicos, estábamos hablando con aquí los compañeros de quinto año del turno vespertino de la Escuela de Enseñanza Media número 3, mm -hmm. de la Escuela AR 19, Escuela Profesor Carlos Gelson. Eh, antes escuchábamos algo de música y también contábamos un poco por qué estábamos en esta instancia de estudiar en un turno vespertino. Eh, y seguramente, bueno, también me contaban los chicos al principio que es una escuela con orientación en comunicación social. Eh, y dos de los chicos me que querían contar eh, acerca de la experiencia de eh, meterse en el mundo de la radio, ¿no? El, el, este taller está empezando para ustedes, ¿no? Sí. O sea que van a tener otro programa más adelante cuando estén más avanzados. Sí, después de las vacaciones de invierno. Ahí ya los espero con más producción, a lucirse. Ahora, ¿ustedes ya hicieron alguna experiencia radial? ¿Me quieren contar y le quieren contar a la audiencia? ¿De qué se trata eso de hacer radio? ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo fue para en primer acercamiento de la radio? Bueno, yo la primera vez que hice radio Te digo cómo me sentía los miedo, los nervios Me trababa cuando hablaba Y el programa salió así ¿Y a qué edad empezaste? ¿Cuándo fue? 12, 13 ¿Eras chico? Ahí. Sí, me... a nah, los 13 me dejaron notarme Porque era la edad Que se requería para inscribirse en los talleres de la radio. ¿Y dónde hacías el taller? En Canadá, FM Bajo Florel. Ah, una FM Barrial. Una radio comunitaria. Mira qué bien. ¿Vos también ibas ahí? ¿Y quién les enseñaba? ¿Quién les daba clases? ¿Cómo eran los talleres? ¿Era práctico, teórico, escrito? ¿Cómo era? Cuéntame. Era como un colegio: práctico, escrito, oral, todo junto. <risa> ¿Y estaba bueno? Sí, sí. Yo empecé a los 14. Cuando no tenía nada que hacer, empezaron a salir proyectos así. Me anoté, me, me, me animé, conocí gente. O sea, te abrís, haces una sociedad. O sea, haces amigos nuevos, aprendes cosas nuevas. Yo aprendí a armar una hoja de ruta. Después como aprendí a hablar, a modular bien, okay. adelante un micrófono. Vamos a explicar a los oyentes qué es una hoja de ruta, porque aquel que nunca hizo radio no tiene ni idea. Bueno, a ver. Explíquelo a ustedes. <ríe> ah, explíquelo a ustedes, vamos, brevemente, ¿qué sería una hoja de ruta? Serían los temas que se va a dar en un programa, uh -huh. entre medio puede haber una pregunta, como soy, que no que nos ayuda a estudiar el turno vespertino, que nos ayuda a la salud de madre tener guardería en la noche, cosas así. Como las consignas y los diferentes bloques, digamos. Claro. Vamos organizando los tiempos, los temas, y las pausas, y la otra cuestión es los temas musicales. También. ¿Sí? Bien. Eh, ¿Les gusta la idea de hacer radio o cómo se están sintiendo? Yo bien. Bien. Y ahora que no me duele la muela, bien. <risa> bueno, está bueno que ya pasó el dolor. Vamos a escuchar algo más de música, ¿les parece? Sí, a ver, le acerca el micrófono a la compañera y ella nos dice qué vamos a escuchar. Y... Bueno, vamos a escuchar a Romeo Santos, tema amigo. Ahí el tema amigo de Romeo Santo. Sonando en el fondo de Hora Libre eh, Compartiendo algo de buena música Elegida por ustedes, ¿no? ¿Me habían dicho? Sí, sí. Cuéntenme, ¿cómo se pusieron de acuerdo? Para la... Ellas dos no estaban <risa> Nos preguntaron qué tema Luis no gustaban Y dijimos algo ah, le de Rodrigo No sé quién tiró de vivir la vida Y el otro pensando que O sea, no, se, se fueron repartiendo eh, que Ellos les gustaban los, los temas Por ahí vos me preguntabas, eh, fuera de aire, eh, cuál es el sentido de hacer radio, ¿no? Muchísimas veces eh, tiene que con, ver con muchas cosas, digamos. Una es eh, la posibilidad de compartir un espacio de encuentro, compartir buena música, entretener. Vieron, por ejemplo, los programas de este año, muchas veces no tratan un tema especial, simplemente escuchan música, ellos los principales, eh, tiene esa lógica. AM, por ejemplo, tiene otra lógica. es la de darte noticias, mantenerte informado. Pasarte el... los partidos. Bien, pasarte Tomate. los partidos de fútbol. Es como más informativa la lógica. La de FM históricamente era más de entretenimiento y era mucha más estética, eran voces más lindas. Mientras que AM era más clarita, con las cosas más agudas, porque lo que pretendía era darte más información. En nuestro caso, que estamos en FMS comunitarias, alternativas, la posibilidad es mucho más amplia. Uno puede dedicarse a la información, dedicarse a la investigación, tratar un tema especial. Ustedes van a volver a la vuelta de las locaciones con un programa producido por ustedes. Y ahí ustedes me dirán de qué vamos a hablar. ¿Sí? Si van a investigar sobre un tema en especial, si van a hacer entrevistas. Eh, la idea es que todos hagamos una experiencia en el mundo de la radio. Ahora la pregunta es, porque ya nos quedan tres minutos, es cómo se sintieron en el aire. Cómo fue esto de estar acá en el aire, cada uno de ustedes. Que le cuenten también, piensen que nos escuchan estudiantes de otras escuelas, de otras provincias, que a veces no se animan a hacer radio. Entonces, ¿cómo es esta experiencia de salir al aire por primera vez? como lo que es la primera vez y lo que ya habían hecho alguna experiencia. ¿eh? Para mí fue la primera vez y me sentí cómodo. Fue la primera vez y la verdad que me gustó. Claro, porque no hablaste de lo que tenías que hablar. <risa> no me lo rete. A vos, bueno. porque tenés experiencia, cinco años. Claro. <risa> está bueno porque no perdemos el tiempo, no estamos en las clases. Bien, no, está más bueno que estar en la clase. Bueno, igual hay algunas cuestiones que son interesantes. Yo, por ejemplo, frente a eso te puedo decir: eh, después de hacer muchos años de taller de radio, Yo sé que mis alumnos que pasaban por el taller de radio terminaban leyendo muchísimo mejor, con mucha mejor expresión, con mejor velocidad, teniendo mucha más claridad para poder expresar su que antes de hacer el taller. Entonces es un trabajo constante. Digamos. Aparte de que es medio divertido, también te pasa cuando te escuchas grabado, que a veces te das cuenta, uy, che, no dije las C, no expresé bien, o me equivoqué en algo. O de Y es distinto que yo te diga como profe Mirá, tenés que aprender a leer A que vos me digas Che, no me gusta cómo leo ¿Qué hago para mejorar esto? Ahí empiezan a aparecer algunas cuestiones O cuando la gente te dice Yo había preparado un montón de cosas Pensé que lo tenía re claro Y cuando me escucho No pude decirte lo que había estudiado No, no pude expresarme Cuando vos tenés esa oportunidad También lo que te empieza a pasar Es que la radio te sirve para darte cuenta De cómo sos vos Pero bueno, lo general, lo que les va a pasar la primera vez que se escucha en grabados, los que ya mencionaron radio, ¿qué te pasa cuando te escuchas la primera vez grabado? Horrible. ¿Qué <risa> quisiste suicidar? Pues o sea, estás con el. Eh, eh, ah, y, y, y, y te tildas, te tildás, y, y, y siempre hay uno de al lado que te dice, bueno, seguimos con esto y te ayuda. Bueno, la primera es las muletillas y la otra es el timbre de la voz. A veces uno cree que tiene una voz y cuando se escucha. Y, sí, y, decimos, se matar. ¿Y ustedes habían hecho radio antes? No yo, no, yo no había hecho radio antes. Es la primera vez, y si me parece una experiencia buena en, en la que te, pues, se pueden desarrollar los compañeros, hablar, compartir cosas, momentos. Eh, está bueno. Eh, es, un, es un lugar como para, para compartir con otra gente, también con los, con los oyentes. Está bueno. Yo veo algo que es en ninguno de ustedes, veo ese miedo que muchas veces hay que es un miedo a expresarse. ¿En no, no, ¿Sí? caso motor recaradura? Tenemos un compañero nomás que se quedó ¿Qué afuera. ¿Qué empecemos o no terminamos más? ¿Cómo se opera, qué sé yo. No Pero la verdad es que hablan y muchas veces pasa que la gente quiere hablar y termina ahí medio congelado que no puede decir una sola palabra, en el caso de ustedes están bastante sueltos. Tenemos un compañero al que la próxima esperemos que se anime y salga al aire, que tal vez estuvo ahí viendo cómo se opera y qué sé yo. También es cierto que hace falta que eh, haya operadores técnicos y haya gente de producción. Eh, yo recuerdo en la universidad, cuando hacía radio, en la carrera de comunicación, tenía compañeros que no se animaban a salir al aire, pero eran los que escribían los guiones, los que hacían la coordinación de piso, los que hacían también... En parte yo de la nunca aprendí a manejar la consola. Son cosas Cuesta. distintas. Digo, Cuesta ah, bastante. Una semana tuve. Para ellos que a veces no se animan a hablar, está también la oportunidad de aprender esa, esa actividad. Así que, vayan A mí no me quisieron enseñar a usar la... Bueno, la... A la... bueno, entonces les puede dar una mano, ¿sí? Y pueden trabajar un poquito ahí en, la, en los conceptos de operación técnica. Chicos, nos queda nada de tiempo. Así que yo les agradezco muchísimo que nos hayan invitado. Estamos en los estudios de su escuela, por eso a los oyentes les decimos seguramente nos escuchan distinto, quizás con un poco de eco, eh, pero está bueno también para nosotros venir a las escuelas eh, y también esperamos que en algún momento ustedes se acerquen al estudio y puedan ustedes venir eh, y salir al aire con otra calidad técnica y qué sé yo, pero bueno, también está muy bueno para nosotros que nos reciben, así que muchísimas gracias por invitarnos. ¿sí? Eh, le vamos a decir, eso sí, ahora... Nos vamos a despedir con algo de música. ¿sí? Lo va a presentar acá la compañera. Y nosotros les decimos hasta la semana que viene, cuando volvamos a decir buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es Hora Libre. ¿Con qué nos despedimos? Cuéntame. Bueno, nos vemos con Hasta que te conocí de Maná. Éxitos en la Bahía. No sabía de tristezas, ni de lágrimas, ni nada que me hicieran llorar. Yo sabía de cariño, de ternura Porque a mí desde pequeño Eso me enseñó mamá Eso me enseñó mamá Eso y muchas cosas más Yo jamás sufrí Yo jamás lloré, yo era muy feliz, yo vivía muy bien, hasta que te conocí. Vi la vida con dolor, no te miento fui feliz. En mocht amor. moest hij, tarde comprendí que no te amar.